¿Cómo andan ustedes por acá? Tranquilo. Como Bien, ¿cómo nomás? te trata el fresco? ¿Ya aprendiste la estufa con lo barato que van a estar los servicios? Por ahora solo piloto. Ya me, ya me, me vino la tarifa de gas, me, como 500% de aumento, así que... <risa> y no empezó el invierno todavía. Tocará abrigarse. Pero bueno, no sé por sí. dónde venía la mano. Decían, recién decíamos, había algunas noticias más frescas como de la agenda económica, eh, pero no sé qué habías pensado para compartir con nosotros. Sí, no, en realidad, bueno, salieron algunos datos en estos, en estos días este, importantes de, de parte del INDEC y bueno, algo ahí en la, en la presentación, hablaban de, estuvieron hablando un poco de, de la inflación, que efectivamente el dato oficial del INDEC salió cerca de un poquito menos del 9% para el mes de abril, marcando una tendencia a la baja en relación al dato, digamos, muy alto del mes de diciembre, ¿no?, del inicio del gobierno de... De Javier Miley, pero hay que, eso hay que, bueno, al menos relativizarlo porque la inflación anualizada, es decir, la variación de año a año sigue aumentando, llegó en abril a 289%, un poquito más que en marzo todavía. Y bueno, esto marca, digamos, la, marca la preocupación que hay que seguir teniendo por, por, digamos, por, la, por la evolución de los, de los precios en general. Um, un dato significativo es que es llamativo que la inflación baje, pero no baje tan rápidamente como uno ha visto en otros proyectos o en otras estrategias de estabilización macroeconómica, como puede ser el tan mencionado plan de convertibilidad en los años 90 que tuvo como un efecto muy, muy veloz sobre la inflación, este, este programa de gobierno, a pesar de, tener, de provocar una enorme caída en la actividad económica, una enorme caída en los niveles de consumo, una enorme caída en los niveles de salarios y jubilaciones, no está teniendo un efecto tan fuerte como este, el gobierno pretendía que tuviera sobre la inflación. Recordemos que para hacer el contraste, en la, en la convertibilidad en el año 91, la caída en la inflación que se dio ese año, Se dio, se dio muy rápidamente y sobre todo se dio en conjunto con un aumento muy fuerte en la producción y en los niveles de actividad económica. El crecimiento económico se recuperó muy rápido. Es cierto que en los años subsiguientes aumentó mucho la desocupación, pero en este momento estamos sufriendo el doble efecto, ¿no? Caída en la actividad económica muy profunda, cercano al 10% anual, el PBI está cayendo en este año, hasta ahora y niveles de desocupación que van creciendo, todavía no tenemos datos oficiales, pero sí tenemos datos de caída, de pérdidas de empleos en, en grandes empresas, en muchos lugares del país, suspensiones de trabajadores, Es llamativo y preocupante que, de nuevo, que la política del gobierno en ese sentido no esté dando los resultados que el gobierno auguraba, aunque el gobierno sigue teniendo ¿no? una posición así bastante contemplativa y bastante eh, eh, exitista, podríamos decir, eh, todavía en este, en este momento. Sí. Y paralelo bueno. con esto, sí. No, un poco lo salieron a festejar, eh, incluso ya era el propio presidente Javier Milei, pero también vienen... Eh, pisando algunos aumentos que ya tienen previstos y que no tienen tampoco mucha voluntad de que no sucedan, sino de postergarlos un poquito pero que va a seguir alimentando un poco esta inflación que bueno, como decías vos, no termina de bajar tan rápido como el plan de estabilización en la cabeza de Miley, Caputo de Estrusenegro por ahí lo pensaban Sí, exactamente, digamos, pues literalmente es en la cabeza de ellos porque en la práctica esto no está funcionando y no hay experiencia en Argentina y experiencia internacional que dé de cuenta de un, de un programa de gobierno de estas características que sea es, exitoso, al menos para bajar la inflación. Y efectivamente la estrategia del gobierno en realidad es ganar un poco de tiempo para los meses este y por eso están postergando algunos aumentos que inevitablemente en la estrategia de ellos, inevitablemente los van a, tener que, los van a hacer, seguramente el mes que viene ya tengamos estos, esto se empiece a notar. Así que bueno, habrá que ver si esto, si esto funciona. Pero quería marcar que en el marco de esta situación también salieron datos en el día de ayer de datos de, de índice de, de canasta básica total y canasta básica alimentaria, ¿no? que son los precursores digamos, de los índices de los datos para calcular la pobreza por ingresos en Argentina. Y bueno, también dieron aumentos muy significativos. Este, como dato positivo, si queremos, este, los, el aumento en la canasta básica total y la canasta básica alimentaria fue menor a la inflación, lo cual en, en, el, en un contexto muy negativo, Es un dato positivo, pero la canasta básica total aumentó 307%, igual en relación al año anterior. Y hoy por hoy, una familia ¿no? de dos adultos y dos niños, dos menores, este, necesita 828 mil pesos, un poquito más, para 828 mil pesos, escucharon bien, para superar la línea de pobreza, teniendo en cuenta que El salario mínimo está en cerca de mil pesos. Este, una fami esta familia con dos adultos, si tuvieran los dos salario mínimo estarían muy por debajo de la línea de pobreza. Son, son pobres a pesar de tener un ingreso, eh, un, ingreso un, un empleo formal en, en, en salario inicial. Eh, entonces, digo, está, esto marca, digamos, la, ya empieza, empiezan a aparecer sobre la base de estos datos, estimaciones privadas de, de, digamos, de consultoras o universidades que marcan que La incidencia de la pobreza por ingresos en Argentina en estos momentos estaría cercana en promedio al 50%, cerca del 50% y obviamente esto siempre se multiplica en el caso de niños y niñas que, bueno, la pobreza supera largamente el 60% y esto, y esto sí es, es, es muy preocupante. Así que digo, este es el contexto socioeconómico que estamos atravesando. Un dato adicional que salió en el día de hoy, que, con, que completa esta, esta figura, Tiene que ver con la caída en los niveles de, de lo que llama utilización de la capacidad instalada, es decir, cuánto de, de, la, de la capacidad que las empresas tienen para producir se está utilizando. Y este indicador cayó en, en un año de 67% de la capacidad instalada siendo utilizada a solo 53%. Y esta caída es generalizada en el conjunto de, la, de, las, digamos, de las ramas industriales. Esto marca un poco esto, ¿no? que las empresas tienen capacidad de producir más, pero no hay contexto macroeconómico para para hacerlo. Uno de lo que está viendo es que de nuevo el gobierno sigue tratando de, de ganar tiempo por un lado para ver si los exportadores de granos se deciden a liquidar la, digamos, la cosecha gruesa, la, la cosecha de soja y, y, y, trigo y maíz, digo, que en estos meses estaría real, se está realizando, a ver si se deciden hacerlo y eso le permite al gobierno acelerar la acumulación de reservas internacionales de dólares en el Banco Central que es como el punto de partida en la mirada del gobierno para lo que el gobierno está, viene anunciando ya hace tiempo y no logra concretar, que es lo que, es, lo que, se llama, lo que ellos llaman la salida del cepo, que parece ser como el, el punto de partida del, del repunte de la, de la economía argentina. Esta situación de, de poder eliminar los controles de, cambiarios, ¿no? los controles el ingreso y salida de capitales los controles en la compra y venta de dólares y otros controles financieros, es, eso es como el punto de, de inicio de, de lo que el gobierno busca, busca lograr por ahora, no están dadas las condiciones y el gobierno asume que es así, pero hoy el presidente en una, en una reunión en la cual estuvo hablando, él anunció que estábamos en, en breve, eso iba a ocurrir, vamos a ver si esto efectivamente se realiza y vamos a ver en definitiva si, de, si después de eso... Eh, ¿Cuál es el efecto final ¿no? de, esa, de esas acciones, si efectivamente ocurren? Sí, ahí me, se me ocurren como dos interrogantes. Una en torno eh, al valor del dólar. ¿no? Hay muchos señalan que está pisado, que incluso viene subiendo por... Eh, un 2% mensual eh, y uh -huh. por el otro lado si, si se habilita un salto de evaluatorio en un eventual quite del cepo y por otro lado qué sucede con el impuesto país ¿no? que hoy es un impuesto que eh, mal que mal sirve también para recaudar bastante para las arcas del Estado con esta nueva disposición un poco impositiva a partir de que asumió el gobierno de mi ley y de dónde sacarían recursos o, o cuál es su idea en ese caso. Sí, la verdad que no está muy claro. Por un lado, el, el primer punto es que señalabas efectivamente la liberación del CEPO. No está muy claro cuál sería el efecto sobre el valor del dólar si se abren ¿no? las restricciones cambiarias. Es probable... No, no esperaría que el dólar suba un, un, un tanto, digamos. Este, un tanto es, una, es un dato un poco preciso, pero efectivamente no está muy claro porque hay tantas, tantos controles cruzados en el sistema cambiario que no está muy, nadie sabe muy bien qué pasaría si, se, elimina, si se, elimina, se eliminan los controles. Pero efectivamente la mayoría de, los, este, de los, eh, quienes evalúan la economía argentina estiman que efectivamente habría un salto de evaluatorio. El gobierno sigue negándose a la posibilidad de que eso ocurra. Es difícil que que ocurra en principio si, digamos, por decisión del gobierno en este en este contexto y sobre todo si la la, la cosecha digamos, la cosecha empieza a ser liquidada en el mercado local como el gobierno espera que ocurra en las próximas semanas vamos a ver si eso pasa eh, pero de, después en el marco de todo esto me parece que el punto también un punto importante es toda la discusión que se está dando seguramente ustedes algo hablan conversado sobre el tema del el régimen de incentivos. ¿Hola? Sí, sí. sí digamos. De, de. Exactamente. Que ese es como un punto central, en la un poco también como combinatoria de en, en, en, en la estrategia gubernamental, ¿no? Salir del cepo y, y lograr la aprobación del RIGI son como los dos puntos en los cuales el gobierno espera apuntalar, digamos, una, una, re una recuperación económica que por ahora es bastante ilusoria. Si liberan el CEPO, por un lado, el gobierno espera, como, que, como, que, como ocurrió en 2016, cuando Macri el macrismo eliminó el CEPO, haya un ingreso de capitales especulativos fuerte que alimente bueno, la, la, un poco la actividad económica. Y el RIGI, el gobierno cree que va a alimentar digamos, el ingreso de capitales productivos, ¿no? de nuevas inversiones productivas en distintos sectores, en particular en sectores extractivistas, pero no necesariamente solo ahí. Estos dos son las, son las patas claves de, digamos de la estrategia gubernamental. Si, esto no, si estas dos cosas no pueden, no pueden avanzar, lo más probable es que a mediano plazo la economía argentina quede en un nivel de actividad económica muy, muy bajo, en un nivel de estancamiento muy profundo, y que difícilmente eso pueda recuperarse. De todas maneras, y acá como para ir cerrando si se quiere, Una, una cuestión importante, es probable que estemos llegando al punto más bajo digamos, ¿no? de, de la caída económica de los últimos meses, ¿no? es, es difícil seguir pe pensar que la economía argentina puede continuar cayendo al ritmo que lo está haciendo, estamos llegando digamos, al, al piso de, una, de, un, de un estancamiento que si, al, si algo no cambia y que no está muy claro que vaya a serlo en los próximos meses... La, la economía argentina se va a mantener en ese serpenteando en torno a un piso de actividad económica muy bajo que es la contracara de niveles de salario, niveles de ingreso muy muy bajos que difícilmente se recuperen va, va, en cualquier caso si se recuperaran va a ser muy levemente y para que se recuperen los niveles de ingreso lo que se necesita es una aceleración muy veloz del crecimiento económico y una caída muy fuerte en la inflación dos condiciones que difícilmente se puedan producir Marian, te agradecemos mucho la comunicación, la columna y este panorama económico que nos traes cada 15 días. Estaremos dentro de dos semanas comunicándonos con vos nuevamente, si te parece. Sí, sí, como no, estamos en comunicación. Un abrazo a todos. Gracias, abrazo. un abrazo.